los que saben un poco de policromía o, por ejemplo, los que trabajan haciendo artes visuales, decoración de interiores, arquitectura o simplemente tienen buen gusto, se dan cuenta de la fuerza que tienen a veces los contrastes. Vieron que es un arte saber combinar colores y ver cómo contrasta un color con el otro. Y cuando uno pone como los colores adecuados, superpuestos, el contraste hace que uno vea con claridad la figura, la línea, la forma y lo sepamos apreciar. Yo de contrastes y de colores no tengo mucha idea, hace años que me he visto de negro. Pero sé que hay gente que sí, que sabe. Y cuando combinan los colores, es espectacular las formas que hacen ver, nos hacen ver. Hoy Jesús, en la palabra que hemos proclamado, nos propone un juego de matices y de contrastes. Hoy Jesús nos propone un mensaje bien delineado y bien perfilado, pero se lo comprende contrastando. El Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento. En el Antiguo Testamento que nosotros leímos, habla sobre el poder de la palabra de Dios. Dice el profeta Isaías, así como la nieve y la lluvia descienden del cielo y no vuelven sin haber fecundado y hecho germinar la tierra, así sucede con la palabra que sale de mi boca. Ella no vuelve a mí estéril. sino que realiza todo lo que yo quiero y cumple la misión que le encomendé. La fuerza, el acento, está en el poder de esa palabra que sale de la boca de Dios y hace lo que dice, tiene poder. Y en el Evangelio, sin embargo, la fuerza de lo que Jesús dice no está en el poder de la palabra, o en este caso en el poder de la semilla, sino que el acento está en los distintos tipos de tierra. Fíjense, Jesús se le acerca a una multitud de personas y él comienza a predicar sentado, es decir, que estaba enseñando desde una barca y la gente escuchaba atentamente. Y empieza a enseñar y habla, comenta esta parábola del sembrador. La parábola del sembrador, la fuerza de esta parábola, está en los distintos tipos de tierra. Dice la parábola que un sembrador sale a sembrar. Y mientras siembra, hay semilla que cae al costado del camino, vienen los pájaros, se la llevan y se pierde. Hay semilla que cae en tierra, pero es un poco pedregosa. Ustedes saben que la combinación tierra y piedra, la piedra ayuda a conservar la humedad. pero si no hay mucha tierra y la planta no tiene profundidad, viene un sol fuerte y la seca. En Cerresuela, en cuanto llovía, brotaba inmediatamente la tierra. Venía el primer sol de diciembre o de enero y ahí nomás secaba todo en el mismo día. Increíble. Era una tierra con muchas piedras. Hay semilla que... cae en buena tierra y que empieza a dar frutos, pero, cierto, las espinas ahogan esa planta que empieza a crecer y germinar. Y hay otra semilla que cae en tierra buena y da fruto, y da mucho fruto. Pero lo interesante es que Jesús, mientras describe lo que pasa con cada una de estas semillas que caen en distintos tipos de tierra, hay alguien que sigue sigue obrando, ¿saben quién es el sembrador? Cuando Jesús habla del sembrador dice que el sembrador sale a sembrar. Y sale a sembrar y sigue sembrando mientras las semillas brotan, se secan, dan buen fruto, el sembrador sigue sembrando. El verbo que usa Jesús para hablar de lo que hace el sembrador lo usa en pasado, es una acción que se da en el pasado. El sembrador salió a sembrar, pero sigue sembrando. Algo que se da en el pasado, pero continúa todavía ahora, en el presente. A lo largo de la historia, el sembrador sigue sembrando. Y la semilla cae en distintos tipos de tierra. Y algunas dan fruto y otros nada. Pero el sembrador sigue sembrando. Salió a sembrar y hoy todavía sigue sembrando. Y la semilla tiene el poder y tiene la capacidad de dar vida, es principio de vida. Pero todo depende de la calidad de la tierra. Y acá está el contraste. El poder de Dios en su palabra o en la semilla. El poder de Dios y la libertad nuestra. Nosotros que somos tierra. El poder de Dios que es vida. Y nosotros que somos tierra. Y Jesús en este contraste es que nos invita a reflexionar y nos invita a pensar cómo hacer para que esa palabra que es poderosa dé fruto en nosotros, no un poco, mucho fruto, buen fruto, abundante fruto. Ustedes saben que la vida que Jesús nos propone es una vida que tiene una profundidad, una anchura, una grandeza que es verdaderamente digna de ser conocida, pero esa vida que Jesús nos propone no es algo estático sino que Jesús nos propone iniciar una relación con Él, una relación personal, una relación de amistad con Él y como toda relación es dinámica, ninguna relación es estática. Nuestras relaciones humanas van y vienen porque nosotros cambiamos. Ustedes no son las mismas personas que hacen cinco años, ni siquiera las mismas personas tal vez que el mes pasado. Y yo también, todos cambiamos y nuestras relaciones cambian. El error es congelar nuestras relaciones como si fuese una foto. Una relación tiene que ser dinámica, tiene que crecer, tiene que avanzar. La vida que Jesús te propone es una relación real y personal con Él. Y como toda relación es dinámica, puede crecer o puede que no. Como esas viejas amistades que se pierden a lo largo del tiempo. O como esas amistades que se trabajan a lo largo del tiempo y dan fruto verdadero. Hoy Jesús te invita a crecer en esa relación personal con él y crecer en profundidad para poder renovar esa relación con él. La palabra que leímos termina diciendo así, el que escucha mi palabra y la comprende puede compararse a un hombre que da fruto. Yo les propongo cambiar la palabra la comprende por otra El que escucha mi palabra y la profundiza puede compararse a un hombre que da fruto. Si vos querés renovar una relación con alguna persona, no hay que buscar novedad. Lo que hay que buscar es profundidad. Ir a lo profundo de esa relación y sacar lo que está escondido, ese tesoro escondido. Hay que cavar. Hasta encontrar esa napa de agua pura que brota como un manantial de agua viva. La amistad y la vida que Jesús nos quiere dar se la encuentra en la profundidad, no en la novedad. Cuando un matrimonio después de muchos años busca renovarse, a veces se prueban de, de todo tipo de cosas. Viajes. Está muy bien que lo hagan, ¿eh? yo no estoy en contra de eso, evidentemente. Pero viaje, una cena, eh, se cambia la casa. Cuando nos aburrimos de nuestra casa, cambiamos los colores, cambiamos de lugar los muebles. Yo no sé si ahora sigue pasando, pero hasta hace pocos años atrás, por lo menos cuando estaba en Fragua, y veía que alguna de las chicas de Fragua se cambiaba el color de pelo o se cambiaba el corte, decía, che, tu noviazgo viene mal, ¿no? Es decir, cuando uno busca un, un cambio, a veces buscamos novedad. Buscamos el cambio en la novedad. Pero la realidad es que ahí no vamos a encontrar el cambio. El cambio profundo viene justamente en la profundidad. Ir al, a lo profundo. Hoy Jesús te invita a profundizar su relación con Él. Muchos de ustedes, todos nosotros, hemos conocido a Jesús, hemos tenido una experiencia de él en distintos momentos de nuestra vida. Y a veces pasa el tiempo y nuestros sentimientos cambian y nuestras sensibilidades cambian y ya no me pasa lo mismo cuando escucho la palabra Jesús, y ya no me pasa lo mismo cuando me pongo a orar y ya no me pasa lo mismo cuando participo de la Santa Misa. ¿Qué quiere decir? Quiere decir que a esa relación hay que darle un cambio. Quiere decir que hay que profundizar. Si nos movemos de novedad en novedad, eso es superficialidad. Jesús te invita a ir a lo hondo, a lo profundo, en una relación de amistad con Él. Para poder cambiar nuestro modo de pensar, nuestro modo de sentir y nuestro modo de obrar. Miren, nuestra fe... Es la misma hace dos mil años. No ha cambiado nada. Uh, otra vez el padre nos lee, eso me pasó una vez en Cerresuela. uno de los chicos que fue a misa, de los chicos de la catequesis, sale a la catequesis y le pregunto, ¿y qué fue lo que más te gustó? Bueno, esto, lo otro. ¿Y de qué fue que hablé en la misa? Lo de siempre, padre, eso de Jesús y el Evangelio. La realidad es que Me hizo reír esa expresión por su espontaneidad. Pero tiene razón, es lo de siempre. Es lo de siempre. Hace dos mil años que repetimos lo de siempre. El credo es el mismo hace dos mil años. Cambia nuestra relación con él. Y a medida que vamos profundizando nuestra relación, vamos encontrando novedad. La novedad se da en lo profundo. No se dan cosas nuevas. ¿Cómo hacer para profundizar nuestra fe y nuestra relación con Jesucristo? Les propongo dos cosas muy sencillas. Miren, les propongo aprender de un personaje bíblico, un personaje no, de una persona bíblica, un patriarca llamado Jacob. Ustedes saben que Jacob se tiene que alejar de la tierra prometida y vuelve a la tierra prometida después de muchos años siendo una persona totalmente nueva. Y antes de entrar en la tierra prometida, tiene que pasar un río. Y antes de entrar, envía delante de sí familia, bienes, esclavos, servidores, etcétera, etcétera. Y él se queda fuera de la tierra prometida. Y cuando está solo en esa noche, aparece un extraño personaje. Y empiezan a pelear. Y dice la palabra de Dios que están toda la noche peleando. Imagínense, toda la noche peleando con este personaje. Y en un momento Jacob logra tomarlo por el cuello a este personaje, no lo deja moverse y le pregunta, decime tu nombre. Y este personaje dice, ¿cómo te atreves a preguntarme mi nombre? Y ahí Jacob se da cuenta que ese personaje no era una persona más, sino que era Dios. lo toca Jacob, lo hiere para que lo suelte y Jacob una vez que lo suelta le dice de ahora en adelante te llamarás Israel porque has peleado con Dios toda la noche y lo has contemplado cara a cara y permaneces con vida y lo bendice. De ahí nace el pueblo de Israel que son los hijos de Jacob. Porque pelearon con Dios toda la noche y Dios los bendijo. Jacob, para obtener la bendición de parte de Dios, peleó toda la noche y Él nos da la clave: cómo hacer para profundizar nuestra relación con Jesús. Primero, es necesario ser tenaces, como el que peleó toda la noche. Ser tenaz. Con tenacidad uno crece en la relación con el Señor. Bueno, pero ya me cuesta, no es lo mismo orar, no es tan fácil como eras un tiempo atrás. Sé constante, no te muevas un ápice, ni a la derecha ni a la izquierda. Sé constante, sé constante en la oración, sé constante en tus propósitos, sé constante con esas cosas, sé tenaz como hizo Jacob y vas a tener la bendición de Dios. Y vas a tener la bendición de Dios y lo vas a poder contemplar cara a cara. La segunda cosa que nos enseña Jacob en esta lucha durante toda la noche es la intensidad. Trato de imaginarme la intensidad de esa lucha. Si alguno de ustedes está participando de algún programa, si alguno de ustedes participa de algún apostolado, si alguno de ustedes hace algo en el contexto de la iglesia, si alguno de ustedes o los que están acá, de hecho, participan de la Santa Misa, vienen, estamos en este domingo acá reunidos, les propongo hacer todo lo que ustedes hacen, pero hacerlo con intensidad. No hay nada mejor, no tengo nada mejor que hacer en este momento que participar de esta Santa Misa. No tengo nada mejor en este momento que participar de este círculo, de esta reunión, o de este curso. No hay nada mejor para hacer en este momento que... Y así cada uno vea, hacer lo que nosotros hacemos en la fe, hacerlo con intensidad, no hacerlo a medias. Porque eso el Señor no lo bendice. No se puede vivir una amistad a medias, porque se enfría y se pierde. La relación con Jesús no se puede vivir a medias, porque se enfría y se endurece el corazón y se pierde. Por eso les propongo una tarea para hacer en esta semana. Cada uno de ustedes vea, se pregunte y haga un balance. Llegamos a mitad de año. ¿Cómo está o cómo estuvo mi relación con Jesús en esta mitad de año? ¿Cómo fue mi relación con Él? Si participé de alguna actividad O no, ¿Cómo estuvo mi relación con Él? ¿He crecido o no he crecido? Hagamos un balance. ¿Qué ha sido de mi relación con Jesús? Y después preguntarle a Él, y esto hacerlo ya en oración. Jesús, en esta relación con vos, ¿cuál es el nuevo paso que me estás pidiendo de dar? ¿En qué aspecto de mi vida tengo que crecer para crecer en profundidad? ¿Cuál es el nuevo desafío? ¿Dónde tu palabra, Señor, todavía no entró y no está dando fruto? Y ahí donde encontrás ese lugar que tu relación con Jesús no se renovó o no creció y te lo muestra, ahí aplícate con tenacidad e intensidad. Que si sos tenaz e intenso en tu relación con Él, vas a recibir su amistad y su bendición. Invito a cerrar nuestros ojos en este momento. Y te propongo que te imagines a Jesús como el sembrador. Que entra en este lugar, que entra en tu casa, en tu familia, y que esparce su palabra, la buena noticia. Que te propone, te tiende la mano y te propone una relación personal de amistad con Él. Y que esa relación tiene fuerza, poder, es capaz de sacarte lo mejor. Míralo a Jesús. Y pedirle la gracia en este momento de poder renovar tu relación con Él, poder renovar tu amistad con Él, poder renovar tu fe. Ayúdame, Señor, a crecer en profundidad.